Egun on. El metal, los aeropuertos, osakidecha eh, la educación concertada, son solo la cabeza visible de la precariedad laboral en Vizcaya, pero la lista es bastante más extensa. La semana pasada informábamos acerca de las protestas de los y las bomberas de Vizcaya y esta semana continuamos con otro sector eh, precarizado que se ha lanzado a la calle en defensa de unas mejores condiciones laborales. Estamos hablando de los y las trabajadoras de Bilbao Quirolac, la entidad encargada del desarrollo del deporte en Bilbo desde una esfera pública para hablarnos de ello está aquí en el estudio de la roguita más aspiratía para suelta la olla Alex, eh, que bueno, habla en nombre del es el monitor eh, de natación y habla en nombre de los y las trabajadoras eh, por parte de LAF muy buenas Alex, ¿qué tal? Opa, muy bien Bueno, primero igual acláranos un poco qué es esto de Bilbao Quirola, ¿no? Es eh, una entidad eh, privada, pero bueno, trabaja con la esfera pública, ¿no? Sí, digamos que Bilbao Quirola, que es una sociedad anónima limitada, por, por decirlo de alguna parte, la cual gestiona a los polideportivos de Bilbao con dinero privado público, pero a base de luego de, de su contrata, estando limpieza, mantenimiento y, y monitores deportivos y socorristas. Uh -huh. Bueno, también en, el, en este caso el papel de las instituciones públicas pues es clave, ¿no?, al tratarse una entidad privada pero con mucha relación con lo público, ¿no? Hombre, nosotros entendemos que el primer responsable de esto tendría que ser las instituciones públicas, en este caso los ayuntamientos de todo Vizcaya, no solo de Bilbo, lógicamente, ya que dado es un, ese, estamos peleando por el convenio de Vizcaya de locales y campos deportivos. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de actividades realizan eh, los y las trabajadoras eh, en estas instalaciones? Porque supongo que habrá de todo, ¿no? Desde monitores, como en tu caso, hasta, bueno, no sé. Sí, pues eh, en este sentido están los cursos de tierra, no digamos de bailes, danzas etcétera, etcétera, patinaje, etcétera, y luego estamos los de los de agua, que estamos dentro de la piscina también. Uh -huh. eh, ¿Limpiezas sí, y todo este tema también está...? Limpieza sí que hay en algún polideportivo de vizcaya que corresponde al, a locales y campos deportivos, pero en el caso de Bilbo eh, corresponderían al convenio de, de Garbíqueta, de limpieza. Uh -huh. Bueno, eh, en, en, estáis en la calle por primera vez desde hace 30 años. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha llevado a realizar estas protestas ahora? Pues hombre, yo creo que ya el, hasta, el hartazo de sectores mayoritario y generalizado en, en las diferentes subcontratas de que están a nivel de Vizcaya… Y, y bueno, digamos que si tendríamos eh, la mierda por la cintura, ahora mismo la tenemos por las orejas y, y ya la gente pues no, no ha aguantado más. Sí que es muy complicado también entender que, que, que salgamos a la protesta con las condiciones laborales que tenemos porque lo, las jornadas son muy muy parciales y no son no son jornadas continuas, entonces eh, ahora en estos momentos la patronal está está jugando a coaccionar a la gente con el tema de los contratos y mucha gente la verdad que se está echando para atrás, pero otra gente eh, está echando para adelante y yo probablemente que creo que seguiremos para adelante porque este sector ha madurado y y tenemos que de una vez que protegernos de alguna manera mediante mediante un convenio que sea digno Sí, porque por un lado estamos hablando de, de la búsqueda de un convenio provincial eh, digno a nivel de Vizcaya, pero bueno, por otro lado también, ¿no?, pues eh, esa denuncia de la precariedad, mucha temporalidad, eh, etcétera, ¿no? Exacto, la temporalidad es muy grande. Por ejemplo, si, por poneros, por ejemplo, eh, tenemos un convenio donde estamos pidiendo la reducción de, de la jornada anual, dado que se estipula 1.710 horas al año, Y, y, y digamos que el 80 al 90% de la plantilla no las cumple y en eso estamos en, re, en pedir una reducción de, de jornada, Porque entendemos que la gente no las cumple y lo, los contratos son muy escuetos, o sea, hay contratos igual, por decir, de tres horas a la semana o dos horas o seis horas y la gente al final lo que le añaden por horas es con anexos y con eso juegan la, la, las empresas en coaccionar en estos momentos a los trabajadores y trabajadoras. Uh -huh. eh, también se demandan eh, pluses de transporte si no me equivoco ¿no? Eh, para poder desplazarse hasta los lugares de trabajo sí, dir diríamos que hoy por hoy eh, el convenio provincial de locales y campos deportivos lo único que tiene significativo es la enfermedad ...y que el resto del convenio, eh, básicamente, digamos que estaría, no, no digamos obsoleto, pero casi. O sea, porque dado lo, todos los artículos que hay, ninguno es aplicable, la mayoría de ellos. Tenemos el de toxicidad, donde los socorristas también entendemos que tenemos un, un, una agresión a nuestra salud... ...en las piscinas con el tema del cloro, el tema de la humedad y la temperatura... Eh, y en estos momentos el artículo de la toxicidad no de una manera como está tal y como está estipulada hoy en el convenio no no surte efecto, por lo tanto Tanto la toxicidad, diría, tanto como otros, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Los, eh, la falta de los viajes. Tenemos compañeros también en diferentes polideportivos de Vizcaya que trabajan por detrás de las 10 de la noche y el, y el artículo de nocturnidad tampoco se les aplica porque el Estatuto de los Trabajadores dice que si no, no cumples tres horas por detrás de las 10 de la noche no puedes no puedes eh, cobrar como nocturnidad. Y luego otra serie de artículos también, pues ahora mismo se me escapan, ¿no? pero unos cuantos como la antigüedad, cuando nosotros tenemos por es la antigüedad, pero la antigüedad al final eh, está congelada, diríamos que cuando cobramos ese cuatrienio lo estamos cobrando a razón de cuando cumples ese cuatrienio estamos hablando también de un sector bueno que, que tiene eh, un alto nivel de exigencia pues eh, a nivel de, de que se le exige por ejemplo no a gente que está trabajando en unas piscinas etcétera pues la responsabilidad ¿no? de, de toda la gente que está en ese momento en, en una piscina por ejemplo eso tampoco se vería reflejado ¿no? como debería ser pues hombre en bilbo eh, llevamos poniendo parches Eh, con denuncias desde el año 2015 con el tema de la falta de socorristas en piscinas descubiertas donde hemos llegado a estar uno solo y aún así hoy, hoy en día que ha certificado ya un poco digamos eh, el área de salud y consumo que es la autoridad sanitaria la que debe determinar cuántos socorristas tienen una piscina ha hecho sus eh, inspecciones, le obligó a Bilbo a a poner más socorristas a cuenta de las denuncias que cursamos y aún así pensamos que los socorristas son insuficientes para las piscinas exteriores también. Y luego, aparte, eh, como socorristas tenemos que hacer trabajo, por ejemplo, de hacer mediciones, cosa que nosotros no estamos entendidos en este tema. Bueno, como decimos, ¿no?, pues eh, horarios eh, un tanto complicados, ¿no?, eh... También eh, el, el tema de, de la responsabilidad ¿no? eh, que se exige a las personas que están trabajando en Bilbao, Quirolac, eh, la mejora del convenio, eso sería un poco todo lo que os ha llevado a, a, a la calle, porque bueno lleváis ya realizando eh, paros ya desde hace bastantes días. ¿Cómo ha venido transcurriendo estas jornadas de paro? ¿Cómo, cómo veis al sector? Bueno, pues ha habido una respuesta bastante mayoritaria desde el mes de mayo y luego desde el mes de junio también, al cual se ha unido también el sindicato mayoritario, que es la y en este sentido, pues bueno, la respuesta yo creo que a esto es se están sumando más pueblos a nivel de Vizcaya, y yo creo que la respuesta está siendo bastante mayoritaria, independientemente del desgaste ya que se vea por el tema de las coacciones de las empresas. Uh -huh. A nivel sindical hay unanimidad por el momento. Eh, hay una animidad entre, digamos, hoy en día, primero en mayo empezamos eh, UGT, Comisiones y LAF, eh, luego con la entrada de la UGT se ha descolgado algo de este tema, porque dice que no está a favor de los paros, entonces que en este momento digamos que somos, eh, en vez de cuatro somos tres y medio, por decirlo de alguna manera, estamos eh, Comisiones, LAF y, y la y luego UGT, que bueno, que está un poco entre entre el, entre el blanco y el negro, por decirlo de alguna manera. Además nos acercamos ya, pues supongo que a un momento determinante, ¿no? Es el verano, supongo que es el momento que más presión se puede hacer, ¿no? Por el tema de las piscinas municipales, etcétera Nosotros entendemos que es un buen punto, pero eh, si también tendríamos que llevar a cabo en invierno con el tema de los cursillos, por supuesto que seguiríamos con el tema de, de, de, de, de, también en otoño. Uh -huh. Eh, hoy eh, hoy jueves eh, tendríamos entonces eh, paros, continuaríamos con los paros, pero ya hay pues un avance significativo porque mañana viernes tendríamos ya un paro de todo el día, ¿no? Sí, una huelga en la cual vamos a intentar eh, eh visibilizarla en Portugalete, donde hay un campeonato internacional de waterpolo y de ahí también intentaremos otra vez los trabajadores y las trabajadoras Eh, reunirnos en, de manera asamblearia y, y hablar entre todos y todas eh, cuál sería los siguientes pasos a dar uh -huh. eh, por el momento esa sería entonces la, la cita que se tiene a la vista y no tenemos eh, ninguna otra por el momento está todo ya por, por definir el, el calendario que tenéis. ¿De protestas? Bueno, protestas también habría la semana que viene, también con varios paros. Eh, creo que serían el martes y el miércoles de dos horas. Y luego también en esa misma se semana sería también el sábado. Mm -hmm. eh, ¿Se está informando también a las personas usuarias de los centros debidamente? o Sí, bueno, hay algunas veces que sí que nos fallan los papelitos porque algunas veces se nos acaban. Pero bueno, intentamos tener informada a la gente y decirles que... Que, que tengan un poco de comprensión con este tema y es más eh, recordamos que si nosotros últimamente hemos puesto denuncias para mejorar la situación de los de los trabajadores llegamos a ser un servicio público entendemos que también se mejora la, la del usuario En este caso también hemos hemos denunciado varias veces los ratios que hay en los cursillos que nos parecen eh, excesivos, sobre todo en Bilbao, donde hemos encontrado que a nivel de la comunidad autónoma vasca es el ratio más alto, por ejemplo, los cursillos de natación. También denunciamos los de los socorristas y entendemos que son no solo son mejoras para los trabajadores, sino mejoras para los usuarios también y usuarias. Uh -huh. eh, ¿Cómo está siendo la relación con, pues con la patronal, con Cebec? Pues bueno, la patronal, digamos, que uf, cuando ha llamado a, to, a otros sindicatos a la responsabilidad de negociar, en este caso, eh, digamos, al sindicato mayoritario, el cual no estuvo un, durante unos algunos meses en la negociación, nos choca mucho también ahora la, la responsabilidad que están tomando ellos de mandar solo a la abogada y no presentarse ningún ninguna empresa. Bueno, pues eh, Alex, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero que... ...que merezca la pena comentar... ...bueno, yo sí que quería hacer un llamamiento... ...a los trabajadores y las trabajadoras... ...a que la patronal no consiga instalarles el miedo en su cabeza... ...porque si, si empezamos todos a bajarnos del carro poco a poco esto va a ir en nuestra contra y nunca vamos a estar protegidos a la hora de salir en una protesta también. Y hay que entender que ahora sí si hemos empezado no po no podemos eh, no podemos terminar y tenemos que seguir. Y hay un apoyo grandísimo, hay un núcleo de gente muy potente a nivel de Vizcaya que está haciendo un trabajo fabuloso y, y yo quiero decir a toda la peña que ahorrará, que hay que seguir con ello. Uh -huh. Pues muchas gracias Alex por acercarte aquí a los estudios de Laroga y Tamasaspi y Ratía para Suelta la Olla por eh, comentarnos cuál la situación de los y las trabajadoras eh, de Bilbao-Quirola y cómo están transcurriendo pues esta serie de, de paros y, y de huelgas que a lo largo de este mes y dos anteriores pues han llevado a cabo. Eh, y como esta es la última entrevista de este curso radiofónico, pues os mando un abrazo muy fuerte compañeras de Alavedi y el curso que viene más y mejor. Agur.